Los mortales y el fuego, ¿de qué se trata eso?、A、ver. Los chicos, los chicos, porque los presenta acá la compañera, pero los chicos tienen mucho para decir. Se trata que desde hace mucho tiempo los olímpicos. Nos, nos, nos acercamos un poquito ahí. Los olímpicos querían quitarle el poder a los titanes.、Uh -huh. pero, pero al final, en la batalla terminaron perdiendo este, los titanes y solamente dejaron a dos miembros de ellos: Era Peometeo y Pimeteo. Ajá. Y, y, y bueno, estamos acá los compañeros como para ayudarlos, ¿no?、Sí. y qué pasó con、sí. Prometeo?、Eh, Co pero como no lucharon, se quedaron en la tierra con los, con,、eh. los dioses, con los dioses olímpicos.、Uh -huh. y, y eran dos? ¿Y los dioses olímpicos cuántos eran? Habían、eh. dos que、sí. no lucharon en la guerra. Ajá. Que, que se llamaban Epimeteo y Prometeo. Sí. Eso no habían luchado porque、eh, Zeus, lo, como viste, que los que peleaban no,、sí. le, no le alcanzaba la vida. Entonces, cuando pelearon,、eh, el, los olímpicos、eh, ganaron、uh -huh. y todos los titanes murieron, menos dos.、Uh -huh. O sea que era.、Eh, Prometeo y Epimeteo.、Uh -huh. Y ellos dieron, fueron los que dieron así,、eh, origen a los Juegos Olímpicos. Yo pregunto porque ignoro muchísimo sobre eso. Ah, sí. Este,、eh, Prometeo, este, cuando este, les, les dio este, fuego,、uh -huh. que les quitó a los dioses para los hombres, este, eso tiene que ver con los Juegos Olímpicos con la antorcha. Ah, bien, bien, bien.、Eh, la, la antorcha olímpica. ¿Vieron la inauguración、eh, de los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Cómo es y qué pasa sí, con la antorcha?、Eh, prenden la, la antorcha y, cuando, y dura eso hasta que termine los Juegos l los juegos Olímpicos. s Juegos o Y se elige a un atleta destacado, no solamente por las medallas que pudo haber ganado y eso, sino por sus condiciones de, de buen compañero, de buena persona. Sí,、um, sí. Eh, y, y se elige a uno de ellos y bueno, es el que. Es el, El último que、mm, toma la antorcha olímpica para encender el fuego y es también después el que、eh, cierra los juegos, sí. Sí, también hubo un acto en nuestra escuela que hicimos todo, representamos todos los colores, que eran todos los colores, cada uno de ellos.、Uh -huh. Y los lo de jardines también、sí. hicieron un acto que representaba natación. Todo eso, todos los deportes. todos los d e、uh -huh. ¿Y te acordás algún color de los aros olímpicos que el simbolizaba? El amarillo, el azul, el violeta.、Uh -huh. ¿Y alguno de esos aros te, se acuerdan qué、sí. simbolizaba? El amarillo, Asia,、uh -huh. el negro, África. Bien. Claro, porque están simbolizados ahí los cinco、sí. continentes. No importa que no nos acordemos todos los colores,、eh, pero buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Así que intervinieron todos los,、eh, los chicos, desde sí, sí. el jardín de infantes hasta los más grandes, Hasta los más grandes, que es Séptimo Grado. La escuela no tiene edificio para secundario ahí, solamente es para primaria、sí. eh, y jardín de infantes. Cuando terminamos la,、eh, la primaria,、uh -huh. tenemos que cambiarnos de colegio. Claro,、sí. claro. Pero bueno, todavía falta un año para、claro. decidir. Están en plena etapa de desarrollo y preparación. Y esto está buenísimo porque cuando ustedes comienzan a estudiar historia en primer año, donde se ve historia antigua,、eh, lo, el tema de los mitos le va a venir de perillas para entender ¿no? todo、eh, ese mundo antiguo: ¿no? eh, eh, Occidente, ¿m? Oriente, ¿m? como. Eh, eh, Pensaban y fundaban lo que fueron después、eh, los primeros países en Europa, y está buenísimo ¿m? que empiecen a través de esto, de las historias, de los mitos.、Eh, acá en la mesa, ¿cuál fue el mito que más les gustó y por qué? Cha, cha, cha, cha. <risas> Para mí es de Hércules, porque Hércules es. Es más poderoso, s í、sí, <risa> es más grande, tiene un poder que el dios le dio, porque justo es el hijo de Zeus.、Ajá. Y Zeus también es dios y. Claro, y es, es como、fuerte. un. Exacto, un vínculo más、eh, terrenal, ¿no es cierto?、Eh, no el, el, el dios allá alejado en el Olimpo, sino、eh, con lazos vinculados eh, eh, a, a los mortales, ¿no es cierto? Sí, ¿Mm? sí. Sí. Los chicos querían decir. A mí, a cambio, me gusta otro, otro mito. Contame. Teseo、eh, y el Minotauro. Bien, bien. ¿Por qué? Porque se trata de un. Se trata de un, un hombre toro, puede、Ajá. ser. Que、y、tiene、eh, mitad del cuerpo de sí, una sí. persona, la mitad del cuerpo de un, un toro. toro. Sí. sí. ¿Y, ¿Y qué te, le pasa?、Eh, está en un laberinto. Y, ¿Y qué tiene que hacer? No, al, al minotauro、uh -huh. lo encerraron en, el, en un laberinto que construyó alguien、uh -huh. y justo. Te quiere ayudar acá la compañera, sí. ¿Sí? Cuéntenme. Entonces, entonces, cada vez,、eh, cada nueve años, mandaba a siete、nueve. doncellas y siete hombres、sí. para alimentar o matar al minotauro. Sí, sí.、Uh -huh. Y hasta que llegó Teseo para, para liberar al, al pueblo.、Uh -huh. Y entonces fue y, y lo mató. Ajá.、Eh, y está muy particular la historia porque después él tiene que desandar el camino, ¿no es cierto? De, del laberinto. ¿Y cómo lo logra? A través de, de, del papel de una mujer, ¿no es cierto? De,、sí. un, de un ovillo de oro.、Uh -huh. ¿Y ese ovillo quién se lo dio?、Eh, Ariadna. Alguien que le conoció en el barco para. Sí, para. Porque el rey había mandado, como dijo, siete doncellas y siete hombres. Entonces, había conocido a Ariadna.、Uh -huh. Entonces, Ariadna le dio el ovillo para que no se perdiera. Y mientras se iba adentrando en el bosque. Sí.、Eh, Y, eh, iba la, desatando el ovillo. Claro, claro. Para Y entonces,、regresar. para saber si él estaba vivo, eh, entonces eh, él podía、eh, Podía irse normalmente. Sí. sí también su padre le dijo, no sé si era su padre, le dijo que si salía victor,、eh, victorioso, victorioso, que ponga una bandera、uh -huh. y si no, si no la pones porque está muerto. Hubo una confusión ahí, sí, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, Sí, y justo él.、Eh, eh, Teseo salió victorioso、uh -huh. y se olvidó de poner la bandera. Entonces,、uh -huh. cuando ya venía el barco. Claro, su mucha、no、emoción. ¿no、sí, su padre no vio la bandera porque le encargó que le ponga. No, no lo vio y entonces su padre se tiró desde un. Un risco. De un risco hasta abajo y murió. Uh -huh. Y era una confusión en verdad de Teseo, sí、si、estaba vivo. Claro, claro. A veces esa, esas victorias, ¿no? Que、eh, a veces se, se plagan de tragedia, ¿no?、Eh, por, por esa confusión que nos, nos trae el mundo de las emociones. ¿Mm? Sí, a veces uno cuando está muy atento a, a algo que lo sorprende o se siente ganador o victorioso, se olvida del resto de las cosas y, y en este caso.、Eh, Eh, hubo que cobrar la vida de su papá. ¿Mm? Claro. Bueno, bien. ¿Hay algo que me haya quedado en el tintero en este primer bloque?、Sí. Eh, sin preguntarles. Así que en el cuento de los mortales de l fuego,、sí. después este, Zeus se enoja con,、eh, con Prometeo porque los, los amaba más a los hombres que, que a Zeus. Entonces este, le, le envía que los hombres crearan templos en su honor y sacrificaran animales. Entonces de ahí. Este, este, él burlándose le lleva una bolsa con huesos y otra con grasa.、Ajá. Y ahí se enoja mucho más que antes y lo condena a subirse a una montaña y que todos los días vaya un águila y le comiera el hígado para que se regenere. Y, pero después este, lo dejamos para nuestros compañeros que, del próximo bloque: que hay una persona que lo salva. Ay, bueno, b、bueno, u、eh, esas n o e historias en suspenso、sí. me, me, me encantan. Acá、eh, la, la seño nos está haciendo señas, ¿nos estamos olvidando de algo?、Eh, sí. A ver, sí. La d e Sí, pero primero antes、eh, un compañero、sí. iba a decir la clasificación de entre olímpicos y heroicos. Los dioses olímpicos y los dioses heroicos. ¿Los recordamos o más o menos? Porque acá estamos haciendo lenguaje de señas en la radio y. No hay problema. Después lo, lo, lo conversamos en el próximo bloque.、Eh, estuvieron trabajando esto a través del programa REC. Eh, seguramente eh, ha llegado la profesora y a él a la escuela para、eh, invitarlos a participar. Pero después estuvieron trabajando más solos en el aula.、Eh, ¿Qué otra señorita ha colaborado con ustedes? Ah, sí, también tenemos el profe Luciano.、Uh -huh. Que ya estamos, estamos yendo al laboratorio. Estamos por aprender química, todo eso, porque. Comenzamos a separar sólido y líquido, o sólido con sólido, líquido y colíquido, y esas cosas. Ese, el, el profesor Luciano. Tiene la materia de matemática y ciencias naturales. c i Entonces c i a a s n u r a l e e s n t le mandamos un beso enorme y lo esperamos otro día que venga con otro cesto. Le mandamos un saludo a Luciano, a la secretaria, a la vice y a la directora. Bueno, podemos decir los nombres, ¿se acuerdan? Sí. Marisa s c a t e q u i la directora Ana María y la secretaria. Bueno, a、no, la no secretaria también le mandamos bueno, un beso es, enorme,、sí. eh, porque son los que habilitan, ¿no? los que nos hacen、eh, llegar los permisos para que ustedes puedan viajar en el micro y llegarse hasta acá a la radio FM Boedo. Recordamos que los chicos vienen del barrio de Valvanera, de la escuela Cornelio Saavedra. Y nos vamos al primer tema musical de la jornada. Ah, ¿tenías algo más para decir? Sí, bueno, sí, sí. dale.、Eh, el Olimpo es, el, es un monte en la montaña más alta de Grecia. Los griegos creían que los dioses habitaban en la cima de este monte. Según sus creencias, allí estaba Zeus, el soberano de todos los dioses. Su esposa era, era y las di, divinidades principales. Buenísimo, era una de las diosas más amorosas. del mundo. También le puedo mandar、Mipo. un saludo a mi mamá que vino a acompañarnos acá. Eso lo vamos es Eso, sí, tu mamá. Contanos, ¿cómo se llama tu mamá? María Torres. María Torres. ¿Y tenés más hermanitos? Sí, una hermanita llamada Valentina Gusquiza, que es muy chiquita y tiene. va a cumplir ocho años el 24 de septiembre. Bueno, bien, bien, bien. ¿Ahora quedó en la escuela también ella? Sí, está、bueno. acá en segundo grado y también le quiero mandar un saludo a mi papá. Bueno, un beso a toda tu familia,、eh, a la mamá que nos acompañó acá en el micro con la s e ñ o Y bueno, vamos al primer tema musical que se lo vamos a dedicar、eh, a Walter, a Walter que、eh, nos llama、um, de San Miguel.、Eh, y bueno, para vos va este tema acá por la 88.1, haciendo hora libre. Como Programa REC. Ora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Con el segundo bloque de Hora Libre, programa hecho por las chicas y los chicos de las diferentes escuelas públicas、eh, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,、eh, el 88.1, que es la FM Boedo, que nos permite tanto los martes como los jueves hacer Hora Libre desde aquí.、Eh, y les vamos a pasar una, un, un anuncio a la audiencia, le vamos a decir. ¿Cuál es el teléfono al cual se pueden comunicar y conversar con nosotros, dejarnos un mensaje? ¿Mm? Así lo podemos pasar al aire. ¿Que el teléfono cuál es? ¿Lo puedes decir? Ahí está. Mira, anotado. Mira, contame. Mira, ahí está. Tenemos sí. el c u u a t、sí. r o n e 4-9, ¿cómo dice? Ahí, mira. t tres, r o nueve, dos, uno... 870. Sí, muy bien, pero lo vamos a decir más fuerte y más cerquita del micrófono. 4932-1870. Perfecto.、Ahí. Y si nos quieren、eh, comunicarse con nosotros a través del Facebook, ¿cómo tienen que escribir el Facebook? FM Boedo, tus sentidos en el aire. Muy bien, FM Boedo, guión medio, tus sentidos en el aire. Perfecto. Estuvo hablando recién y escucharon la voz de un campeón así de, de cabello ensortijado, muy rubio, que se llama ¿Cómo? Santiago. Santiago, ¿y el apellido? Torres Pino. Santiago, como mi hijo más pequeño también, que está en sexto grado. ¿Y las chicas acá a mi lado? ¿Quiénes son? Luana Silva. Valeria Vivanco. Rodrigo Osorio. Sí, les voy a explicar. Ese micrófono le tenemos que hablar de frente. No、lo, tenemos que, lo podemos mover muy despacito, pero hablarle siempre de frente para que los escuchen perfecto desde las casas,、eh, todos los oyentes del 88.1. ¿Y los compañeros que están enfrente mío? Joaquín Castañeda, Julián Esteco. Joaquín y Julián.、Sí. Bien. Todos ellos, les cuento, son de la escuela número 14,、eh, que queda en el distrito 1, y se llama Corlerio Saavedra, en el barrio de b a l v a n e r a Hechas las presentaciones formales,、eh, vamos a descender el segundo bloque. El primer bloque estuvieron hablando muchísimo de los mitos, los míticos que tenían que ver con los héroes olímpicos, ¿Sí? el, el mito de Teseo,、uh, qué pasaba con un personaje tan importante en la mitología como Ariadna, como Zeus. Y acá se viene otra propuesta. ¿Qué, ¿Cuál es? Los dejo hablar. A los que no tenían miedo porque hacen música en la escuela y se presentan en un montón de lugares, ¿no? Que es Joaquín, ¿no?、Eh, Julián. Julián y acá Santiago, sí. Sí, Santiago.、Eh, bueno, yo quería hablar de un mito、eh, que se llama Los dos Trabajos de, de Hércules. Hércules era el hijo de Zeus y de la mortal、sí. Alcmena. Y a los siete años,、eh, Hércules empezó a entrenar. Y cuando se hizo más grande, el oráculo de Delfos dijo que tenía que estar al mando de Euristeo.、Eh, ¿Les podemos, ¿le podemos explicar un poquito a la audiencia qué es un oráculo? ¿Saben ustedes? ¿Tienen idea? El、sí. oráculo de Delfos era un templo consagrado a dios Apolo, a,、eh, al cual las personas acudían para disip, disipar sus dudas a respecto a su futuro. Bien, eran como una suerte de, de consejeros, ¿no es cierto? Y sabios, ¿no? Sí. ¿Y qué dijo el oráculo de Delfos? Que tenía que estar al orden de Euristeo.、Uh -huh. Y Euristeo era el primo de Hércules. Y le manda、Bien. a hacer 12 trabajos. Y yo les voy a contar algunos.、Bien. Uno era matar al, le al león de Emea. Y cuando lo mató, se hizo un abrigo. El segundo era、eh, matar a Hidra, la criatura de siete cabezas. En robar las manzanas de oro, y para hacerlo tuvo que matar a un gigante y a un dragón, traer al toro de Creta que tiraba fuego por la nariz, y, y、eh, uno que era el más peligroso, que, era que tenía que bajar al inframundo.、Sí. Habló con、eh, Ares, que era, Hades, que era el rey de. Los muertos, y、eh, llevó a, a un perro de tres cabezas,、eh, se lo mostró a Euristeo, que era uno de los trabajos, y Euristeo、eh, no, no pensaba de que eso iba a poder pasar, y él lo hizo, y eso era. Y cuando él estaba haciendo los trabajos, de paso había alguien que se llamaba Prometeo, y Hércules lo liberó porque le quedaba de paso, en realidad no era una tarea. O sea que además de, de, de las pruebas que le habían solicitado,、eh, él apostó a más, ¿no?、Eh, su valentía, ¿sí?、Eh, cuando estaban leyendo esto de bajar al inframundo y ver、eh, a Hades, el dios del infierno, ¿no les daba como un poco así de, de misterio, de cosita y eso? Era algo bastante raro. Sí, ¿no? Y ese perro de tres cabezas.、Eh, Nada, súper así, loco, ¿no? ¿Han creado después ustedes eh, historias eh, donde esos héroes、eh, forman parte de otras historias nuevas? ¿Sí o no? ¿Han escrito? ¿Todavía no? No, no. No, ¿No? bueno. No, estoy seguro que no. <ríe> bueno, pero estaría bueno, ¿no? Sí, sí.、Eh, pensarlo, ¿no? Un perro de tres cabezas. ¿Cuánto comería, no es cierto? <ríe> sí. <ríe> bien, bien. Buenísimo lo que contaste, Santiago. Acá, ¿qué más tienen? e s t a m o s hablando del oráculo de Delfos. No sé si、eh, sobre eso ha quedado algo、eh, sin decir. ¿Mm? Sí. En el mito que habló mi compañero Santiago, no dijo casi todos los trabajos. A ver,、eh, ¿cuáles nos quedaron? Porque eran doce y dijo la mitad más o menos, sí. Robó las yeguas de. de Oredes.、Uh -huh. eh, robó el cinturón de. Hipólita robó el ganado de Gerión, arrancó las manzanas de oro del jardín de las e s p é r i d e s y capturó al cancerbero. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y a vos de esas historias que leísteis、eh, o、oh, de, de, de estas、um, hazañas que tenía que acometer el héroe, ¿cuál te gustó más? La. La historia. Sí. sí.、Eh, o la s a z a ñ a que te te gustó,、uh -huh. como estaba descripta, o no te la imaginabas así y dijiste, wow, qué bueno. Sí. ¿Cuál? Algo así.、Eh, la del can. c、uh、a n -huh. c e r b e r o La d e cancerbero. ¿Por qué? Eh, porque. Eh. <risa> Porque tenía que. Sí, esto que tiene que ver、decirlo. con la imaginación, ¿no es cierto? Tenía que hacer qué cosa. Tenía que. El... Se pueden ayudar entre ustedes, no se hagan problemas. No se condenen. ¿eh? No、Cuando alguien se olvida, acá Santiago, que tiene todas las hazañas presentes, quería decir. Sí. Tenía que agarrarlo y, y o sea, llevarlo y mostrárselo a e u r i s t e o Claro, porque como prueba de, de que lo había atrapado. ¿Sí? ¿Eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos acá unos apuntes y eso. Las historias de,、sí. de, la, de, de los trabajos. Bien, a ver.、Eh, el león de Nemea. El león de Nemea era, era un. Un l e Vamos a repetir de nuevo. ¿El león de qué? De Nemea. Sí. Era un, un león que acechaba la ciudad de Nemea. Y Euristeo le dijo que lo vaya a matar. Sí. Hércules,、eh, al ver que sus armas no funcionaban con el león,、eh, decidió asfixiarlo y lo mató.、Oh. Y con sus propias garras、eh, se hizo una armadura. ¡Wow! Claro, imagínate después, ¿no? Eh, eh, el resto de los héroes cuando veían una armadura eh, eh, con uñas, ¿m? con garras. s q u e imponía? Daba ahí como mucho respeto, ¿no? Diciendo, ¡Wow! Si lo mató y lo puso, y lo puso acá, en, en, la, en la armadura, en el escudo y eso, como que nada, ¿no? Sí, bien. Después、sí. está la Ida de Lerna,、sí. que tenía siete cabezas:、uh -huh. seis、eh, mortales y una inmortal. Hércules le cortó la cabeza a una y se multiplicó por tres. Y... Entonces cortó las seis, las seis cabezas mortales y las cicatrizó, y inmortal la inmortal la aplastó con una piedra. Ajá. Y entonces murió. Claro, claro. ¿Y eso qué le dio a él más poder? No sé. <ríe> ¿O qué pudo demostrar? ¿Qué pensás que pudo demostrar? Que era valiente. Claro, claro, exacto, exacto. Bien, bien. Era un mundo, de hecho, ¿no? de, de guerreros, ¿no? Porque.、Eh, ¿Qué le pasaba a estos países como Grecia, Esparta? Eh, posteriormente Roma y demás. ¿Qué, qué anduvieron haciendo?、Eh, luchaban. Luchaban por las conquistas de territorios, ¿no? Entonces tenían que admirar a, a, a héroes mitológicos, ¿no? Que les infundaran eso, precisamente la valentía, ¿no es cierto? ¿Mm? Y después, si、sí, había otras virtudes como el honor y ser eh, eh, un buen héroe,、eh, más aún todavía para admirar, ¿no es cierto? ¿Sí? í ¿Tenemos algo más que nos hayamos olvidado? Sí.、Eh, uno de los trabajos de Hércules. Mira, vamos a acercarnos un poquito más. Exacto、eh, ahí. Uno de los trabajos de Hércules era robar el cinturón de Hipólita. Cuando Hércules llegó a las Amazonas,、eh, Hipólita se enamoró de Hércules. Entonces, Hipólita le quiso entregar el cinturón. Pero era, estaba celosa, ella era. La esposa de Zeus. Como, como estaba celosa, se disfrazó de Amazonas y hizo correr el rumor de que querían secuestrar a Hipólita. Entonces comenzó una guerra.、Uh -huh. Y estaban luchando, Hipólita, Hipólita murió. Entonces Zeus、eh, tomó el cinturón.、Uh -huh. Y ese cinturón、eh, se lo puso él y que pasó algo con ese cinturón. No, se lo llevó al, a、ah. Euristeo ¿Sí? y él lo d i o y le dijo que lo regresara. Entonces、ah. él lo puso en las Amazonas.、Uh -huh. Bien ahí, bien ahí. Buenísimo. Trabajaron un montón. ¿Mm? Eh, y acá tenemos una última historia más, ¿no es cierto? Sí. sí, dale. Sobre la diferencia entre el mito griego y la película Disney. Bien, bien. ¿Qué analizaron y qué vieron? La primera diferencia es que en la película su madre es una diosa. En cambio, en el mito griego, la madre es mortal. Ajá. ¿El ¿Segundo? Sí. También la. Sí, esas son como adaptaciones que hacen、eh, los guionistas a la hora de contar las historias y a veces ponerlo.、Eh, Eh, más eh, fantástico ¿no? para el, el mundo de la imagen y eso. Y a veces también, si no leen muy bien, cometen algunos errores. Bien. ¿eh? ¿Sí? Bien. También en la película la madre se llama h Era. Sí. Y en la mitología griega la madre se llama、Al、Acmena. Acmena, sí, bien. Y la tercera diferencia en. El, Que es en la película, Adel o quiere matar a Hércules. Y en la mitología griega, Adel o quiere ayudar.、Uh -huh. Bien. ¿Qué es lo que más te gustó a vos de la película?、Eh, los doce trabajos que hace.、Ajá. porque están bien narrados, bien contados. Sí, sí, sí. Acá Santiago los ha sintetizado muy bien junto a Julián, ¿no es cierto? Bien. Los felicito, han trabajado un montón, un montonazo. Y tenemos un tema musical que se lo vamos a, a dedicar a Andrea.、Eh, Andrea está trabajando、eh, acá en el barrio de Flores y quiere escuchar este tema musical. ¿Lo podemos decir en voz alta? Así lo escucha toda la audiencia y lo presentamos. Sí. Hércules. Sí. Lo importa la distancia. No importa la distancia de la película de Hércules, lo escuchamos. パスオパスオレ。 すぐにすぐにすぐにすぐにすぐに e ぐ t すぐにすぐにす to すぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにす n にすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐ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 c á sí, seguimos en el aire. Se ha p r e n d i d o el cartel con luces así rojas que nos avisa que. Bueno, estamos acá preparando el tercer bloque con las chicas y los chicos de sexto grado A de、eh, la Escuela Cornelio Saavedra, que es la escuela número 14 del distrito 1, que queda en el barrio de b a l v a n e r a Y acá, desde el corazón de la FM Boedo, la 88.1, se van a presentar los chicos: Atina, Lorena. Sí,、Lucía. pero tenemos un, un apellido. Vamos a decir Atina, ¿qué más? A ver. Atina Manrique. Atina Manrique, muy bien, qué lindo nombre. Lorena Leiva. Decilo de nuevo que yo te pisé. Lorena Leiva. Bien ahí. Rocío Alaniz. Alejandro Leiva. Alejandro, tenés que acercarte más cerquita de tu compañera, así、eh, te escuchan bien desde casa, sí. Alejandro Leiva. Sí, y también nos acompaña, especialmente en este bloque,、eh, la señorita Marta. Marta, tu apellido Ma、eh, Mayón es. Sí, así es. Sí. Buenas tardes a todos. Marta Mayón. Marta Mayón, ¿cómo es trabajar con un sexto orado? El, el tema de los mitos, estas historias, si pertenece a algo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos proyecto escuela. Contale a la audiencia cómo es、eh, trabajar esta temática que a lo mejor queda un poco alejada de los chicos, pero que les encanta、eh, trabajarla y bueno, les, les viene bien para toda la parte literaria y de, de, de expresión. Bueno, muy bien.、Eh, mira, yo hace tres años ya estoy trabajando en sexto grado y es un tema que se planifica、uh -huh. habitualmente para este grado. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires、eh, hay unos documentos curriculares que se llama el Plurianual, que trabaja esta temática de mitos. Y más que nada, porque a los chicos les interesa mucho, se enganchan con el tema.、Eh, de hecho, cuando empezábamos a trabajar, ellos conocían sobre dioses, héroes. Por unos videojuegos. Entonces,、Ajá. digamos, de alguna forma, por alguna película, de hecho, bueno, lo relacionamos con la película de Disney,、eh, pero también está La Mujer Maravillas, de hecho, los chicos estuvieron hablando de uno de los trabajos que hablaba de las Amazonas.、Eh, entonces, como que podemos ir relacionando como con eso que ellos ya conocen, ¿no?、Eh, y una cosa particular que tenemos es que el año que viene están los Juegos Olímpicos、eh, Juveniles. Entonces, con Educación Física fuimos relacionando. Un poco lo que son las Olimpiadas en relación a bueno, a esto que ya se hacían, estas competencias deportivas que se hacían ¿no? en la antigua Grecia. Buenísimo, sí, ellos lo explicaron perfecto, ¿no? porque、eh, también formó parte de un acto formal、eh, en la escuela,、eh, no sé si recordás para qué fecha fue o, motivo, o cuál fue el motivo. Sí, fue ayer, así que. Ah, bueno. Súper fresquito. Bueno, bueno, bueno. Recibimos,、eh, Fuimos la primera escuela en recibir la bandera olímpica. ¡Qué bueno! Qué, eso no me habían contado los chicos. Qué, ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, y la bandera esta va a ir por diferentes escuelas a lo largo de este ciclo y el próximo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Va a estar visitando todas las escuelas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos la fortuna de ser la primera escuela en r e c i b i r l o así que tuvimos un acto. Y bueno, participaron todos los grados de la escuela y hasta jardín, como te habían dicho los chicos. Qué bueno, genial, genial. ¿Y este bloque qué tiene preparado para conversar con nosotros? De Teseo y el Minotauro. De Teseo y el Minotauro, que ya estuvimos hablando algo antes, eh, eh, uno de los episodios eh, eh, fundamentales, ¿no? Que tenía que ver con el final y eso. Pero a lo mejor no contamos tanto sobre el principio, así que las escuchamos. Sí, Atina, querías decir algo. Que... Sí.、Eh, al principio.、Eh, Bueno, hazlo con tranquilidad porque te vamos a ayudar, ¿vale? El papá de Teseo. Sí. Se juntó con. Una chica que no era de. De. De. De. No era ¿cómo? de Atenas, n o era、ciudad. de Atenas y. Ajá.、Eh, Le el... ayudamos un poquito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y s í qué querías explicar? Una vez que、eh, estuvieron juntos, porque, claro, imagínate que、eh, en otras épocas, ¿no? quienes se conocían o quienes se enamoraban a veces no, no eran así como del mismo barrio. n o Y bueno,、eh, una vez que estuvieron juntos, ¿qué pasó?、Eh, tuvieron a Teseo ¿Sí? y el. El rey tenía que ir a, a su país. Y entonces fue y le dijo a su mamá que, que cuando sea mayor, ¿Sí? tenga 16,、eh, le iba a dejar abajo de una roca sus andarias y su espada para reconocerlo ya cuando fuera grande. Sí. Entonces e l Teseo se, cree,、sí. se crió con su Con su mamá Con su mamá y su abuelo.、Uh -huh. Y fueron pasando los años y Teseo、eh, creció. Y、uh -huh. eh, su mamá le dijo que su papá le había dejado abajo de una roca sus sandalias y la espada. Y que vaya a. c o n o c e r l o A conocerlo.、Uh -huh. Y fue. Y le dijeron que tenía dos caminos:、sí. el camino peligroso y el camino que era menos peligroso para él.、Uh -huh. Entonces,、eh, Teseo decidió ir por el camino peligroso、uh -huh. para poder tener. ¿Qué n e c e s i t a b a demostrarle a lo mejor a su papá? Que, que, era, que era valiente, Claro ya como él. Sí. Y quería ir por ese camino porque Hércules también había ido. Bien. Y fue, y se encontró a dos villanos. Sí. <ríe> y el primero.、Eh, Le puso una prueba. Una、ver. prueba、uh -huh. de. No importa, no importa. Le puso pruebas. La, ¿Las pudo、eh, resolver? Sí. ¿Sí? Y, y salió Victorio s o Hasta llegar al momento más importante que es esa, ¿no? La, la prueba, ¿no? Eh, eh, con el Minotauro y eso, ¿no? e s a fue la que ya contamos.、Eh, en relación con la prueba de, del Minotauro, ¿qué es lo que a vos te gustó más, Atina? Cuando.、Eh... Cuando el Minotauro y、eh, Teseo se enfrentaron. Exacto.、Uh -huh. Ya、eh, Teseo estaba por el laberinto.、Uh -huh. Sí, cuando ya no había una vuelta atrás, ¿no? Cuando estuvieron frente a frente. Fue la prueba más valerosa. Sí, ¿acá q u e tenemos preparado? Contame.、Eh, sobre el,、no. lo, el origen del Minotauro. Cuando,、sí. en, cuando, o sea, la historia del Minotauro, cuando nació y todo eso. A ver. La. Yo acá había notado cosas sobre, sobre él, que era. Por ejemplo, que es.、Eh, Poseidón había, se había peleado con Minos, el rey de Creta. Sí. Y cuando se habían peleado, hizo que su esposa,、eh, paci, Pacifea. Sí. Pacifae se, se enamore de un toro. Y después tuvieron un hijo que era Asterión. Y cuando el rey Minos se enojó por eso, la, después le agarró como un cariño a la bestia esa y decidió ponerle Minotauro.、Uh -huh. Y como después se enteró de que él comía carne humana, decidió encerrarlo en un laberinto que había contratado a Dédalo. El mayor, el mayor arquitecto de toda Grecia、uh -huh. en ese momento.、Sí. Y decidió hacer un laberinto para encerrarlo a él y que nunca pueda escapar. Y como había explicado a Tina, que cada siete años, digo cada nueve años, iban siete hombres y siete doncellas a ese laberinto para hacer alimento del minotauro.、Uh -huh. Claro, porque esa parte nos, nos había quedado inconclusa, o sea, cómo、eh, aparece Minotauro, ¿no?、Eh, sí. Y ustedes,、eh, que, a mí, por ejemplo, Minotauro me da un poco de ternura, ¿no? Porque、eh, él no eligió ser, ¿no?、Eh, un ser.、Eh, monstruoso. Monstruoso.、Eh, y. Y después termina también、eh, siendo sacrificado, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, a veces esos destinos, ¿no? De, las que, de, de cualquiera, ¿no? De que no, uno no elige cómo ser y por,、uh, porque otros nos excluyen o, o nos encierran, ¿no? porque había una parte de bestialidad, ¿no es cierto?、Sí. Eh, eh, termina siendo víctima de deseos, ¿no? Sí, ¿Mm? como el, el Minotauro. El, el,、eh... Hace un tiempo habíamos leído una, un,、sí. un, un cuento en el colegio sobre el m i n o t a g r o que hablaba sobre que él estaba solo, así en el laberinto, que había muchas cosas y él estaba confundido, estaba al solo, que jugaba al solo y era, era muy bruto.、Uh -huh, claro, entonces, no tenía que le explicar.、Sí. Entonces, cuando venían las personas, él se emocionaba y como que quería jugar con e l l o s pero después lo s mataba por accidente. Claro. Y claro. un día, él, le, una de sus víctimas, que era sin querer, le había dicho que iba a llegar su salvador, Teseo.、Uh -huh. Que después, cuando llega, él va sin la intención de matarlo y muere. Termina muriendo. Teseo Bien. A lo, a bien. Ya tenemos apenas minutitos. Me encantó cómo lo contaste y, y la reflexión a la, a la que llegaron, ¿no? Esto de. Eh, eh, bueno. También, ¿no?、Eh, que a veces lo, lo, los héroes tienen ese contrapunto de no, no ser tan héroes o tienen también、eh, defectos, ¿no? Eh, eh, como todos, ¿no? Y, sí, y este último relato、sí. que, que compartió Alejandro、eh, corresponde a Borges, porque también leímos La Casa de Asterión、Bien. y de alguna forma lo vemos desde el punto de vista ¿no? del Minotauro, que era lo que sentía, lo que le pasaba. Y esto de esperar a Teseo, que era algo que había surgido también en clase. Cuando veíamos el enfrentamiento entre Teseo y el Minotauro, los chicos decían. Ah, pero no le costó nada a Teseo eliminarlo, el Minotauro. Y、claro. en la casa de Asterión lo que veíamos era que el Minotauro esperaba a Teseo porque iba a ser su redentor. Claro. Entonces, de alguna forma, no hubo resistencia. Y... Claro, claro. Fue una entrega porque dijo: Bueno, voy a salir acá、sí. del laberinto, pero no le explicaron cómo iba a salir, ¿no? Y después, ¿no? Esa condena, ¿no? Del mundo de los dioses, donde el papá de Teseo termina suicidándose. Una ¿No? tragedia griega. ¿no? Eh, y es una gran tragedia griega. Esos grandes planteos ¿no? que se hacen ¿no? de, de estas víctimas y victimarios. Yo los felicito porque han leído un montón de cosas. ¿m? Y han podido、eh, ver eso a través de uno de los grandes escritores argentinos, que es Jorge Luis Borges. ¿Sí? Eh, no sé, ¿alguna cosa que le quieran transmitir de todo lo que leyeron a la audiencia? ¿Recomiendan leer mitos antiguos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son interesantes y. De...、Uh -huh. ¿Y, te, ¿Y a ustedes los ayudaron a, a, a expresarse mejor, a conocer、sí. eh, cosas que no esperaban, bah, que no sabían que, que existían y eso? Y acá las chicas, sí, Atina, ¿qué querías decir? Que el héroe no nace, se hace. Bien. Muy bien, me encantó esa frase. Con esa frase nos despedimos del hora libre de hoy. Felicitamos a la Escuela Cornelio、eh, Saavedra, de acá del barrio de b a l v a n e r a que estuvieron con nosotros. A su señorita eh, Marta eh, Mayón. Eh, estuvieron haciendo el programa del día de hoy Alejandra Zárate,、eh, Paula Salvochea. También estuvo en los controles Julián. Eh, Julián Mayo, Eva González García, acá conversando con ustedes. Y、eh, la coordinación de todo esto está a cargo del señor Mariano Molina,、eh, a quien les agradecemos a través de este programa poder expresar. ¿no? Las voces de los chicos y las chicas que van a las escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les mandamos un abrazo gigante.、Eh, los esperamos a las 14 horas del día jueves para hacer más hora libre、eh, a través de FM Boedo y de Farco Satelital.